Sí, bueno, en el marco este de, de empezar a formalizar a todos los emprendedores que tenemos en la ciudad de Cipolletti, vamos a, a comenzar o a repetir más que nada los operativos de, de inscripción al monotributo social. En esta oportunidad lo vamos a hacer el martes 11 de abril de 15 a 19 en el quinto piso del edificio, Acá hay que tener en cuenta que va a haber un cupo de 20 personas nada más, para 20 personas porque vamos a, a recibir gente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación eh, que tienen esa disponibilidad horaria y bueno, para ese cupo de personas va a estar disponible el operativo. Va a ser una charla informativa y después de ahí eh, la inscripción a uno tributo, ¿sí? por lo que pedimos que los que estén interesados, eh, asistan directamente con fotocopia de DNI para que se pueda hacer la inscripción. Eh, vamos a tratar de difundir por la página oficial del municipio, por la página del de, de área de emprendedores eh, artesanos y emprendedores chicoletti que tiene la página en el Facebook, vamos a tratar de difundir la mayor cantidad de veces el spot publicitario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que explica lo que es el monotributo social. Así que, bueno... Eh, Esto, más que nada, es eh, muy importante para que el área de economía social pueda seguir avanzando. Eh, nosotros necesitamos formalizar a nuestros emprendedores, que no significa que los vamos a estar persiguiendo para que eh, tributen o, o que beneficien al Estado en algo, sino que más que nada es... Eh, ayudarlos a, a formalizar para que el Estado los pueda ayudar sí con monotributo social hay beneficios como aportes jubilatorios beneficios como acceso a una obra social y a la vez el beneficio de poder facturar sus trabajos eh, no es menor el dato que tiró la provincia que solamente el 19% de las pymes están registradas eh, a nivel nacional eso quiere decir que tenemos el 81% de actividad sin registrar Por lo tanto, la cantidad de herramientas que están saliendo del Estado, más ahora con la aprobación de la ley de emprendedores y la, la futura aprobación de la ley PYME, eh, las herramientas están, van a seguir estando, se van a potenciar cada vez más, pero no podemos bajarlas eh, si no tenemos regularizada la, la actividad. Así que bueno, vamos a empezar este 11 de abril Eh, a hacer este tipo de charlas con cupos de 20 personas nada más cosa que sea totalmente ágil y consciente de que la persona que venga venga ya a inscribirse y iniciar el trámite ahí les vamos a dar la guía después de cómo seguir con ese trámite